Señor Nos gozamos En tu victoria Nos gozamos En tu victoria In memory Hasta que encontre la presencia de Dios aquí en el río. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de mí. Es el río de tu amor. Quiero que escuchen este pasaje. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice: